Bien, queriendo hablar de economía contigo, ¿qué tenés? Bueno, hoy tenemos datos de inflación que se publicaron esta semana para nuestro país. Tenemos los datos de, ya publicados por el Banco Central con el cierre del Producto Interno Bruto del año 2020, que nos faltaba el último trimestre. Y una, un análisis que ha hecho JP Morgan interesante para dar un poco más de optimismo al cierre de, de, de la charla. Si arrancamos con la inflación, tenemos que el dato último de la inflación el mes de marzo, el IPC, varió 0,62%, casi la mitad, un poco menos de la mitad de lo que había variado en marzo del año pasado, lo cual bajó un poco la tasa de inflación de los últimos 12 meses al 8,34% del 9,16% que teníamos a esta altura del año pasado. El principal motivo es que prácticamente todos los rubros este, subieron menos que el año pasado. Caso concreto, por ejemplo, alimentos y bebidas, 0,54, suma 0,15 a la inflación y transporte 0,1. Entre los dos se llevan la tercera parte de la inflación de marzo del 21, pero son valores bastante menores de los que teníamos el año pasado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, el año pasado recordemos que en marzo fue un mes donde el dólar subió mucho, en muy poco tiempo. En los últimos 15 días de, de marzo subieron fuertemente los valores este, en dólares y por consiguiente subió la inflación del, año, del, del, del mes de marzo del año 2020. Es de esperar que la inflación empiece a recostarse entre el 7 y el 8% porque este mes de abril es factible también que la inflación sea menor que abril del año pasado. Recordemos que en abril del año pasado hubo ajuste tarifario, este año no lo, abre, no lo habrá o por lo menos esperemos que no lo haya. Y daría la impresión que va a estar, vamos a estar más cerca del 7% promediando anualmente, ¿verdad? 12 meses promediando este año ya más lejos de aquel 10% eh, que teníamos hace apenas algunas semanas. El Banco Central también publicó los datos del de, de Producto Interno Bruto de nuestro país del cuarto trimestre del año 2020 y cierra de esta manera eh, todo el año. Teníamos los tres primeros trimestres. El cuarto trimestre cayó el Producto Interno Bruto en términos interanuales, 2,9%, y de esa manera cierra el año 2020 con una caída del 5,9%. Es un número que, vamos a ver que cuando uno rasca un poco, es, podría haber sido mucho mayor, en realidad hay algo oculto ahí que, que, que en realidad este, en, en más cara, hay una realidad un poquito más complicada, pero está bastante lejos de lo que el propio presupuesto nacional, el ministerio de economía eh, planteaba una caída del tres y medio para el 2020. Es más, en noviembre la propia ministra de economía mantuvo esa expectativa de caída del tres y medio por ciento. Estamos casi eh, dos, casi tres puntos por encima de eso, este, dos puntos y medio por encima de eso es bastante la diferencia. Y cuando uno empieza a mirar cuáles son los rubros que más cayeron del lado de la producción, bueno no nos extraña eh, comercio alojamiento restaurantes cayó 9,1 por ciento salud educación servicios 7 por ciento energía gas o esto podría llamar un poco más la atención pero tampoco mucho cuando uno analiza el fondo del asunto cayeron un 12,5%, por ciento actividades profesionales un 10,6 por ciento al lado de la demanda tenemos acá justamente el punto que mencionaba el consumo privado y público cayeron por encima del 6%, las exportaciones 16% y hay una acumulación importante de inventarios, de estos inventarios no vendidos, que eh, explican por qué no cayó más todavía esto, estadísticamente la acumulación de inventarios resta a la caída de, de la, del Producto Interno Bruto, si desconsideramos esto, estaríamos prácticamente en un 7%, y de esta manera se detiene una larga eh, serie de años, el, la serie más larga en la historia que, desde que tenemos este dato estadístico de crecimiento económico de nuestro país desde el año 2003 hasta el año 2019, se interrumpen con este año 2020. Eh, y cuando vemos un poco la recuperación de los últimos trimestres, hay una, un trabajo interesante de Cinde, del Centro de Investigaciones Económicas que lo que hizo es separó al 31 de marzo en los cuatro países del Mercosur, Argentina, Brasil, Ch eh, Uruguay y Paraguay. Ya en ese primer trimestre ya tenemos algunos efectos de la pandemia, pero lo que hizo fue tomó los valores al 31 de marzo y vio cómo evolucionaron los cuatro países a partir de ahí hasta el cierre del año 2020 con estos datos de Uruguay. Y ahí lo que encontramos es que tanto Brasil como Paraguay, hoy, al 31 de diciembre, se encuentran con un producto interno bruto superior al que tenían el 31 de marzo. O sea, no quiere decir que estén igual que antes de la pandemia. Quiere decir que están mejor que el 31 de marzo, donde ya teníamos efectos de la pandemia. Y en el caso de Argentina está levemente por debajo, un 0,57%, el país que menos ha llegado al nivel del 31 de marzo ha sido Uruguay, de los cuatro, ¿verdad? 2,09 por debajo de eh, lo que teníamos al 31 de marzo. Hemos sido lo que más lentamente nos hemos eh, eh, recuperado y de hecho todavía no hemos llegado no solo a la época respecto a los valores del producto prepandemia, sino a los del producto de marzo, del 31 de marzo del año pasado. Eh, finalmente, eh, ayer estuvimos escuchando un poco al Sí, o al presidente de JP Morgan con un dato no menor. Espera a partir del año próximo, 2022 y el 2023, un boom de consumo en Estados Unidos una vez superada la pandemia. Es más, está, este, se está comentando que el proceso post-pandemia 2022-2023, estamos hablando de Estados Unidos, se va a asemejar mucho... A los años posteriores a la gripe española, con toda aquella euforia que hubo en los años 20, que tuvo cosas positivas y también cosas negativas. Ojalá nos quedemos en, esta, en este siglo con las cosas positivas y no con las negativas de hace 100 años. Ojalá sea así. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, la bolsa de valores de Estados Unidos está en los máximos históricos, esperando este boom que eh, se anuncia para el próximo año. Esperemos que así sea, Jorge. Mauro, repasando un poquito, que te, te escuchaba con mucha atención, pero para hacer foco en, en los plazos en que se, se hizo esta, esta puenta, puesta a punto de los números de nuestro país. A ver si entendí bien. Esos son los números en, en el prim, del primer trimestre del año 2021. No, es el último, al cierre del año 2020, último, cuarto trimestre del año 2020. Ah, el primer bien. trimestre ya no tenemos los datos y no van a ser muy buenos tampoco. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. pero era lo que no me quedaba claro. No me quedaba claro. Así que fuimos los que entramos en el 2021, digamos, en el ranking del Mercosur en el cuarto lugar. Eh, estamos en cuarto, el cuarto puesto. Tanto Brasil como Paraguay ya están mejor que el 31 de diciembre, el 31 de marzo del 2020. Todavía nosotros no hemos llegado esa, a, ese, a ese valor, ¿verdad? Mm -hmm. Argentina prácticamente eh, quedó 0,57% por debajo. Brasil fue el que mejor le fue. ¿Y cuáles pueden ser los los los este los ítems que llevaron a eso? Por ejemplo, en un país como Brasil, que si bien es una, una nación gigante, ha tenido una cantidad de dificultades, básicamente, en lo que tiene que ver con la salud de, de su pueblo, bastante complicadas. Sí, es una interesante pregunta. Las hipótesis que se manejan vienen por dos lados. En primer lugar que Brasil, es verdad que ha tenido que pagar un precio muy alto en salud pero nunca eh, terminó de atar la economía como lo hizo, por ejemplo, Argentina, y a Paraguay le pasó lo mismo. Ojo, pagaron un precio de salud muy alto, los dos países están en situación muy complicada. Y, y en segundo lugar, eh, aunque parezca extraño decir esto, son las economías de estos dos países, son las que reaccionan más rápido para bien y para mal, en este caso para bien, porque tienen una base, más que nada Brasil, ¿verdad? Una base industrial que eh, es la que menos ha sufrido. La industria, en, en tanto en Argentina pasó lo mismo, es la primera que se recuperó. Y en el caso paraguayo es porque es una economía mucho más flexible desde todo punto de vista, hay muy pocos impuestos, hay muy poco gasto público, entonces la economía sube y baja violentamente eh, a impulso del viento que sopla este, en el momento correspondiente. Y Brasil, repito, tiene una industria que no es de... de, de, de de descartar. Y la industria ha sido la que menos ha, este, mejor dicho, la que más rápidamente ha crecido no solo en la región, sino a nivel mundial. Bien, está claro. Gracias Mauro por tu aporte. Bueno, buena semana para todos, Jorge. Lo mismo para ti. Chao. Chao.